Eh, que se ha ocurrido desde toda la historia y por otro lado eh, eh, una presión nacional eh, por dos partes en la como la gente unida, la y francés y así mismo como parte del grupo A de la superpotencia como eje colonial eh, sobre la política entonces eh, con el objetivo de hacerle frente a esto es eh, las bases de trabajo son en un plazo, modo táctico, intentar mejorar nuestras condiciones relativas dentro del sistema, ¿no? que luego voy a explicar cómo trabajamos. La dimensión sería un poco, eh, ya más la contra fiesta, como estrategia, pues, eh, eh, la cojeción, reducir nuestros propios alimentos, nuestras propias herramientas, no ese sería el objetivo final. Y todo ello, en el la comida, ¿no? el apoyo mutuo, de entre nosotros y trabajar las cosas de forma interral, ¿no? Pues si trabajamos la alimentación y la vivienda, pues intentar crear posibilidad. Los problemas no vienen aislados, son una vivienda natural, no es una que tiene problemas con la, la, la alimentación, ¿no? Entonces, estamos frente a esta planta. Entonces, hay cuatro, cuatro ejes. La primera sería un grupo de compras colectivas. ¿vale? Es un grupo de consumo al uso en que nosotros compramos eh, alimentos ecológicos, cercanos, a graner. Entonces nos sale mucho más barato luego la gente pueda comprar. Es un grupo de consumo, ¿no? en el que trabajan ahora mismo unas eh, 60 o 60 familias integradas dentro del grupo de consumo. En los últimos años, sobre todo en último año, ha aumentado bastante. Luego, otro de las razones que tenemos es eh, las producciones comunales, principalmente estas ya son de, ya como la, las compras, es, pues, a mejorar nuestra dirección relativa dentro del mercado, sí que las compras, las producciones comunales están dirigidas a, supongo, salir del sistema e ¿no? intentar producir nosotros en nuestros propios medios de producción. Entre ellos, el principal que hemos trabajado ha sido el, de, el tema de alimentación y la ganadería. Eh, que trabajamos todas las semanas, hay dos días a la semana en las que pues, el, toda la gente del colectivo si le llama, se trabaja en las puertas y con lo que se recoge, se lleva al almacén, que se abre vez la semana, ¿no? y toda la gente, pues, eh, coge lo que necesita, ¿vale? O sea, yo igual no he a trabajar, pero puedo coger, otro ha trabajado tres horas, y coge menos, depende de las necesidades de cada uno Y luego también, aparte, tenemos eh, animales, venido vacas, hay gallinas, pero eso también entra dentro de la producción comunal, ¿no? Que tenemos como un caserío ahí en un pueblo, entonces eso nos da pie a llevar a cabo pues, este tipo de producción de administración. Después tenemos también, y llevamos con un año en marcha, y por eso también eh, venimos también a conocer los proyectos que hay aquí en Cataluña, porque lleváis muchos trabajando en el tema de la vivienda, ¿no? Llevamos un año que hemos creado el sindicato de vivienda allí, que más o menos la metodología es... Nos hemos surgido de diferentes sitios, sobre todo de Cataluña, y la metodología es, pues, eh, sobre todo viene gente migrante, ¿no? eh, la primera parte de la asamblea es un poco más política, la es, pues, en la calle, campañas de comunicación, y luego la segunda, pues, eh, los afectados por la vivienda, intentamos resolverlos pues, de forma colectiva. ¿no? Y, y la, la cuarta ruta sería un poco Eh, con el tema de la pandemia, sí también un poco vimos la necesidad de, de trabajar con las con las personas del hogar, ¿no? las, con la gente esa que, que trabaja en los hogares, que está en condiciones muy precarias, cobrando mal, sin contrato, pues un poco trabajar con esa gente, sobre todo que son mujeres, ¿no? mujeres socializadas y, y pues intentar mejorar su situación, de gente que no, que no le han pagado o que le han echado y, y no tiene eh, también dónde vivir después, porque luego, Como he dicho antes, todo es entender de forma integral, ¿no? Porque es el trabajo, la alimentación, la vivienda... Es un poco esa es la principal idea, ¿no? Y no sé, más? Sí, pero bueno, luego mencionar que todas estas patas está en un grupo de coordinación, que es la que tiene un poco la estrategia, ¿no? O sea, sí cada grupo es autónomo y que tiene hacia su camino, pero todo dentro de una estrategia que lo coordina un grupo, ¿no? Para un ningún grupo pues eh vaya la deriva o a la verdad o menos ¿no, sí, no, no ya eso luego dudas si o crees preguntas y yo resolviendo pero vamos todo da la nostra e bueno no mandar una whatsapp no se mucho caro que participen de una manera más, más activa, pero por lo mejor unas cumpleaños las que se reparten pues en los accionarios, las cosas hacer, las tareas, las tareas, y, y todo esto. Eso es un poco general, en, así a lo famoso lo que hace eh, la empresa Y por otro lado, está eh, la otra línea fuerte que es la vivienda, que si no es cierto, que nos ha costado mucho como dar en tecla de, de que, cómo organizarnos de la vivienda, porque pocos o ninguno que ahí hemos una vez del estilo y técnicamente conocimientos de que CGI o, o cosas de estas cosas hemos tenido que coger eh, bastante rodaje y hemos cambiado diferente... ¿Esto sí. no, no, no, no. Y hemos tenido que eh, la forma organizativa y ahora eh, parece que... Muy... No se encuentra, eh Eh, y ya estamos eh, hemos, pues, en el mundo, tenemos un video sistematizado la en las asambleas, eh, ahora ya los datos de la respuesta, hemos tenido eh, unas historias que, bueno, va a llegar un año en activo porque es un parámbico vital, y así tenemos un grupo en el que cuando llega una persona fijada pues, se, se ve que Eh, qué capacidad de producción o bueno, cómo se pueden llevar tenemos. luego tenemos otro grupo eh, que es viviendas colectivas que con bueno, los espacios que hemos conseguido nos pues, encargan de un poco a lo eh, bueno, que a lo que se llama a tenemos un grupo se encarga de conseguir este espacio y creo que ya nos hemos de, de tema de vivienda y luego ¿sí? sí, no, y luego El, ¿Cómo funciona el tema de la vivienda? Pues, la hacemos pegadas con el número, por lo general. Eh, llama, el responsable del teléfono pone contacto y luego la, la principal estructura de la vivienda eh, es una asamblea semanal que es martes, en la que por un lado se hace la asamblea si hay gente nueva se hace una pequeña escogida estas personas eh, pues, a ver eh, cómo están, cuál es caso, situación... Eh, material, un poco todo eso y se les invita si quieren a, a la asamblea y a partir de la siguiente asamblea ya, se empieza a trabajar. La asamblea también es un poco lo ha comentado el delegado, que en la primera parte en la que tratamos fue pues, de la división de temas generales, de la política y tal, campaña, exportación o lo que sea y una segunda en segunda parte pues, el tratamiento el Y esto un poco Pero las divisiones regionales. Yo tenemos unas comisiones, comunicación, filopatías, que bueno, eh, si queréis algo Pero bueno, hablamos de, de comunicación, pues y bancario social, y otras personas, campañas comunicativas, etc. Y, eh, y financiación, pues es carácter de dinero. Igual es, que es interesante comentar que hemos hecho una campaña de, de socias o ayudantes, algo, bueno, sí, la opción sería así, en la que, bueno, pues eh, cada persona posibilidades, por una cantidad de dinero con podamos financiar, con unas camisetas, vendemos aceite eh, y bueno, unas diferentes cosas. Y luego para coordinar todas estas comisiones, estas dos líneas generales y la ciencia de todo lo que sea, tenemos una asamblea de coordinación eh, cada mes en la que nos eh, traza un poco la estrategia, los clientes pagos, etcétera Y luego también, eh, como de extraordinaria, tenemos eh, asambleas generales de toda la red, que bueno, son más puntuales, una o dos o tres veces al año, eh, y, y esa sería un poco a nivel general como, como estructura BATUR y, y todo esto y no sé qué hunut oh, no. De la gobernanza bueno, tenemos una bueno, ¿eh? ¿es que ¿O sea, en el caso de la vida tenemos una red con diferentes sindicatos de en el cual hay una formación, un intercambio de información y que situación está cada uno, ¿no? Aún un saldia, otra estrategia a implementar intentar poner en marcha o en otros sitios también es quitar su vivienda pero no bueno, eh, estamos el día a día si alguien necesita ayuda una de un lado o el otro pues estamos en comunicarlo constante pero no hay ningún grupo de combinación luego sí de la defensa solidaria eh, aunque este o sea, es de todo o sea, este es un digamos una de debaturas sí, y la que hay un paciente de la draca, o sea eh, Permite, final, el y luego también lanzamos una campaña comunicativa enero, <coughs> conjunta entre la red de la data porque bueno, la problemática en nuestra en, en nuestra comarca creemos ¿no? o intuimos que no es tan, tan la gente o no se percibe tanto como se puede percibir igual en Cataluña ¿no? que los han sido comentables cada día y tal Entonces hubo necesidad de hacer una campaña comunicativa así prolongada que dura dos seis meses eh, pues con las dos redes para sacar ese mensaje a la calle ¿no? de hay problemas de vivienda y vamos a defender las casas de nuestras vecinas, con cinco puntos así como que eran los principales a defender, ¿no? pues, un alquiler social, un o sea, alquiler social, eh, no, subida, no, no subir los alquileres, ningún desahucio más... Y luego a través de eso hicimos una ronda de contactos con asociaciones, redes de finales, eh, sindicatos de, de nuestra comarca. pues Para que se adhieran a un ¿no texto, pusimos unas 33 adhesiones o así. Y, y bueno, esas y otras, pues, concluimos bastante. La práctica es muy similar. Eh, concluimos en otros espacios como este. entonces, sí que, bueno, se un poco, no hay nada pensado, pero a veces surgen esas cosas que nos pues, pues, daban. Vamos juntas. Bueno, te voy más o menos cómo funciona la casa la casa funciona en el sentido de que yo llegué aquí, me cogieron un grupo de personas, expliqué mi caso, y va todo, digamos, todo está muy programado, y bueno, aquí cada año viene, cada día gente nueva, gente que ha estado aquí, y bueno, yo vivo aquí, directamente, cuando hubo el desahucio, aquí es que hay unas casas aquí, si sí, hay unas casas aquí sí, atrás, que lo has Hay unas cafeterías atrás que están habilitadas ahora para cuatro familias, que en estos momentos hay, una de ellas soy yo. Y bueno, luego la lucha, luego los desahucios que hemos ido haciendo, las ambas que hacemos, también hacemos cosas para la gente, o sea, para las mujeres. Tenemos un, un sitio que es exclusivamente para las mujeres, reuniones de mujeres, ahí hacemos proyectos también con mujeres. Eh, A compañera María. Eh, por ejemplo, eh, santa. Sí, Ah, bueno. Hace, tres Hace tres meses que hemos ocupado un bloque entero en el Mazno, gracias a la de del Maresma y del Mazno, y lo hemos hecho bien ocupado delante de la policía, es como estaban desfilando a nosotros. Nos hemos planeado bien, hemos hecho una manifestación en una, en una, en una plaza en todo, y hemos pasado por todo el pueblo hasta llegar al, hasta llegar al, al bloque. Hemos entrado, hemos tenido, el primer días hemos tenido esto estos problemas que iban a sacarnos, que el, si duramos tres tres días ya ya va a pasar a un mes después ya dos meses ya ahora ya estamos viviendo normales y, y había do, eh, tres tres tres familias que la tienen comprado lo hemos estado vigilando sus pisos hasta que han llegado ahí y uno de ellos, <risa> Y los, sí, sí, los, dos, los dos familias se comportaba bien, pero uno estaba ahí, bien nervioso. El problema que él no sabía que la gente lo, miría, lo miraba como ocupa ocupan nosotros como dueños, porque comportamos bien, limpiamos, sin ningún problema con los vecinos. Y, y es una experiencia, es una experiencia al más no nueva, ocupar un bloque entero. sí que hemos tenido muchas experiencias personales ocupar eh, casas y pisos... ...aquí en el Mazno, Bilazar, Premiay... Y, ...pero nunca hemos tenido esta oportunidad... ...de ocupar un bloque entero... ...y hemos participado también... ...no solo que hemos ocupado nuestro bloque... ...también hemos participado en, con otras comarcas... ...con otras pueblos como Granillers... ...que no pertenece al Maresma... ...y en Barcelona... ...y, y cada día... Sí que, ten, que hacemos errores, equivocaciones, pero estamos teniendo más cada día más experiencia a nivel político, a nivel uh, técnico y, y sentimos un poquito fuertes. Y, y siento, no sé si lo pienso yo y lo noto yo y... El resto del grupo no sé cómo llamoben. Que el tema de ocupas de ocupas ya está cambiando en la mente de la gente del pueblo. Antes no, nos nos asocian con los robos, con ahora no, ahora la gente ya se han enterado que Ocupa no es esto, Ocupa es que Somos víctimas y la única solución es esto. El primero que teníamos que explicarnos es la gente que vive con nosotros en el bloque. Hemos intentado explicarlos de una manera simpática. Ahora viven con nosotros en armonía y... ¿Qué ¿Qué más? Y nuestros compañeros sí que tienen más experiencias y más como la Armand, como la Emma, como la Gemma, la... la... la... la... <risa> todos, todos, sí, sin excepción sí, sí, sí. 5 sí que tienen más experiencias que nosotros somos alumnos, nosotros en principio somos alumnos, por eso nos dan a nosotros hablar aunque no lo decimos bien, pero ellos siempre están en favor, de siempre están con nosotros siempre están apoyando a, nos, a apoyar a nosotros y sentimos nosotros bien con ellos sentimos bien y fuertes y Y cada vez mejora, mejoramos nuestra, nuestra no sé, nos, nuestras cosas. La me de la charla de jóvenes se quiere explicar la experiencia de pero no creo que la verdad se quiere que está siendo como desordenado pero como antes os hemos explicado un poco supongo que os imagináis os habéis explicado que y otros en Masnou y aquí estamos en Masnou y en Premia y un poco lo que ha explicado el compañero de lo que es de Masnou antes os hemos explicado y después también hemos explicado las estructuras corporales que hay Eta, pues es importante, es el grupo ¿no? Es el grupo de joven, es de que dite, es que es que dite, es que cuando vengan los compañeros, pues, les explicaran más. Eta, eh, bueno, es que dite, es que dite, es que dite, es que un poco más sobre el grupo de joven, es que dite. Ah, bueno, lo yo y eh, a ver el grupo de jóvenes pues somos una asamblea ¿no? que al final final como como todo pues trata de un poco de apoyo mutuo sobre todo con los bueno con, los, con la gente que ha pasado por, por centro de menores o que jóvenes que han venido solos y se encuentran solitos aquí en pues por aquí cerca y realmente pues al, al principio sí que intentamos como cubrir las necesidades que que no, que desde el sistema y desde las instituciones no les estaban dando, lo que no tenemos recursos y, y hay muchas cosas que no las podemos, que las podemos hacer y entonces pues básicamente lo que, en lo que estamos haciendo ahora es apoyo mutuo, ¿no? Hacer salsa entre los jóvenes, hacer actividades y, y hasta donde podamos llegar. Estamos hablando de grupo de jóvenes, si quieres hablar Pues solo voy a añadir que con el grupo de jóvenes, lo que pues dónde salió el todo tiene que ver con pues en el espacio de la charla de la charla. Eh, hace ya dos años así empezaron a llegar chavales de este perfil y veíamos que tal y como estaba eh, organizada la charla o el espacio que se daba, era poco habilitado, por así decir, eh, para que se integraran de forma pues, guay. Eh, de este perfil ¿no? que pues igual están en situación de calle que venían con mochilas muy cargadas de, de muchas problemáticas y, y de ahí vino ¿no? que yo fue el, de los primeros chavales que vino que empezamos a pensar ¿no? lo que él encontró en la sal que pudimos pues más o menos eh, solventar sus necesidades a nivel habitcional y y así pues, extenderlo pero a partir de, de una estructura aparte de la propia xarxa y de ahí salió pues lo que ha explicado un poco Zacarías que es verdad que es un, una estructura popular, un grupo eh, que siempre está en tensión entre lo que comentaba Zacarías entre cubrir las necesidades y eh, generar dinámicas de comunidad y apoyo mutuo y así esta tensión no está resuelta También porque las necesidades materiales que, que tienen pues este perfil son muy vastas y, y un chaval que se queda, que lo chutan del centro, se queda sin casa pero no tiene posibilidad de curro, puede ser que tenga eh, pues sus, las únicas salidas a nivel económico, sea, capichear o pues, así, ¿no? hay como una serie de, de cosas y también la edad, o sea, como chavales muy jóvenes con que hay historias bastante dolorosas y de ahí un poco pues estamos intentando generar este espacio como de, de apoyo mutuo y tal, pero aún así sí que vamos resolviendo poco a poco algunas de estas necesidades sobre todo a nivel eh, habitacional y por tema contactos y así currillos o, o algo así, por ejemplo Abdu también puede explicar sí, eh, como yo va? Yo también, antes que no sabía, sabéis que hay grupo de jacobes. Eh, antes vivía en Barcelona, en Los Águeles, eh, y como ya, ya lo sé que ahí está este grupo de jacobes, salido salí en la charla, aquí en Tremé Mar, y me ha ayudado mucho. Ahora estoy viviendo aquí, en unas casas aquí. Sé sí, que hay 500 <híbanos> aquí, en Cazantera. Y gracias a todos de jóvenes y gracias a todas las ganas. El grupo de jóvenes, cuando habláis de responder a necesidades materiales, eh, puede responder a la problemática de vivienda, por ejemplo, ¿no? que pues, se queda... Y también en un entrenador en la calle. Esa respuesta sea desde las SARSA, sea desde el grupo de jóvenes o... claro, ahí ahí lo, lo que pasa es de la Salsa sí, sí, sí. es que bueno, desde esas habitajas hay una línea roja que es que no se atienden casos de urgencia. Es decir, cuando viene un caso de urgencia no podemos hacer nada porque básicamente eh, cada pocos días aparece algún evento cada semana. Entonces, no sé cuándo Cuando ha habido algún caso siempre yo creo que ha pasado por la salsa, si no me equivoco. Pero con tiempo, dedicación y no, de, de mañana te las fuera, pues vale, ven y porque básicamente no, no es sostenible. Sí, y creo que conseguir las casas en sí, ah, jugarmos desde claro. la salsa para terminar de zapo. Es un ¿no? problema, no Pero entonces se si tiene en cuenta pues, que hay grupo de jóvenes y que hay... tenemos que, que, que contar con, con el recibe de ciencia pues para los que se estiamos abriendo. Ah, pues no había venido de la salsa, pero ya se quedó otro. Pues, sí, o sea, es como una puerta de acceso a veces también. En plan, en el contacto y conocer a, a los chavales y así se hace desde el grupo de jóvenes y luego, pues de cubrir la necesidad, se hace las propiedades que y un poco un poco relacionado con esto también hace, hace cosa de un año decidimos empezar a tocar bueno hacer como un, un grupito para empezar a tocar todo pues, tema de, de extranjería porque nos bueno, veíamos que en laam asamblea de la salsa siempre venía siempre había problemáticas de papeles de renovaciones de bueno, mil trabas legales que se encuentran las personas migradas para intentar pues formarnos y poder, poder dar respuesta dentro de la asamblea y, y fuera. Y ahora últimamente, lo que bueno, estas últimas semanas estamos en contacto con, con diversos colectivos de, bueno, gente y colectivos del Maresma para empezar a buscar recursos, recursos legales, pues tener un abogado de confianza al cual poder acudir cuando nos encontramos que un chaval tiene una orden de expulsión y tiene que ir a coger la al día y, y nada, y poco a poco pues estamos intentando, intentando formándonos en este tema. ¿Eh? ¿Nada? Otra estructura, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Os algo que os interesa completo? Porque hablar, ¿todríamos hablar de muchas cosas que no llevo... A mí el grupo, es que igual lo habéis explicado antes, me he ido a Marte, puede eh, ser que estaba cancerita, igual les he repetido, pero no sé si lo habéis explicado antes, el eh, grupo de mujeres como funciona pues, a la edición de la pandemia. Ah, es que, ¿vale? Claro, a mí luego vamos a mencionar bastante, que el grupo de mujeres de la xarxa es como el espacio, mujeres, el, así, es que es el espacio, que nos vamos a encontrar con mujeres de la xarxa, que es que es un espacio que nos hemos conseguido ponerlo más a menos, de encuentro, conocimiento y cohesión, ¿no? eh, sobre todo, porque creíamos que se un poco para trabajar con las como a la verdad, queda, pues, eh, eh, como facilitar, ¿no?, a hacer el espacio más cómodo para que nos mucho en todas las y que íbamos a Entonces, participación en la SACS, en sindicato, llamaba una practicación activa y, bueno, pues para deciros a aquellos que que romper, pues con seguridad de y así, que juntas haciendo línea, pues podríamos esperar y acelerar nuestro objetivo. Nos creemos ¿no? pues que las mujeres tenemos que estar delante, tirando de la sala, tirando este movimiento y, y para eso pues querríamos tener un espacio propio para, para que otras fuerzas se sientan. Ha que hay muchas cosas que a vosotros debemos de cómo tenemos que adaptarlas. Pues, también que mí, tenemos que tener un ejemplo. Nosotros ha acelerado una y es interesante. Pero estamos viendo cómo hacerlo. nos tenido una experiencia también de En el caso de la compañeras han creído que están viviendo los y como, bueno, intentan empañarlas en ese proceso ¿sí? y así. No Algunas, en los demás caras sí, lógicas, han sido no sé. eso es lo que hemos creado el tema, acompañamiento de nosotros también nos apuntamos mujeres, eso nos va a nos apuntamos, hacemos a veces una asamblea de mujeres faltar para que las de primeras que entran, digamos, que les está pasando más, pues intentar de que todos hacemos bien y explicar lo que va a hacer tiene que hacer lo que tiene para cambiar un grupo aparte pero no está estabilizado o sea como sí. sí. no, no es, o sea, no, es decir por ejemplo vio una compañera hace unos cuatro meses no sé si. que había vivido una no sé situación no, una plaza entonces las mujeres que habían subido una plaza no, en esta medida dijeron pues nos juntamos ¿no? ¿no? sí, unas cosas un que habían pasado por el de galerno que hayamos ¿no? alguna por experiencia porque esta amiga hacemos como un día que todas y que y, o sea, completo, bien, y después la compañía se ha enganado mucho en el y viene y, y y se ha entregado y que era mejor si no hubiéramos hecho ese espacio con ¿no? el manejamiento sobre las mujeres además que también había hecho un piso de manera que pues a lo mejor, compañera que no se había sentido la cómoda o sea, que sí que queríamos probar eso, ¿no? pero no está establecido, ¿no? no es una estructura como ¿no? nos no es interesa, si necesitamos probar no sé. o sea, hemos hecho otros experimentos ¿no? como pruebas de, de intentar acompañar a la mujer excepcional que no tendría así, que no sé, yo no Bueno, ya nos he llegado a acompañar la espaciada del lujo y esa otra experiencia muy interesante es la la obra de las la, eh, la la la donas sí, hicimos una de mujeres, eh, con... en un beso en un <inaudible> en <la> un <inaudible> beso en un <su Fourth> <inaudible> <de inaudible> Y la experiencia fue divertida, me agradable. Hicimos un montón de cosas, o sea, cada, cada grupo de mujeres nos hacía hacer actividades. Una era de la violencia, otra era de explicar cómo tenemos que... a la hora de la reproducción de la social. Eh, otro era de... Sí, hablar no, en público también. Gracias a todos los grupos, los sindicatos y Y vamos a hacer mucho. Porque... Sí. Las mujeres de los sindicatos. Entonces, hemos estado con el tiempo. A nivel de nuestra de sindicatos, pues, pero hay muchas y están Como las... voy a decir que está cuando haremos un poquito, no creo ¿No? ¿No? pues, pues, que muy bien. Y ahí nos dimos cuenta pues, eso, de muchas cosas, por eso que en estos padres nos sentíamos mucho más seguras, para hablar, comentar y todo. Como ha dicho el VITESER también, nosotros tenemos una, unas huertas comunales, donde se usa maquinaria y tal, que los padres más los hombres o les explicaban más los hombres, ¿no? Como utilizar la maquinaria para que, también hay los van a Y bueno, solo de mujeres, un poco pues, en esa dirección también, estamos intentando pero de, pues, de empoderamiento, tanto de cosas más prácticas como teóricas, que está muy interesante que habéis comentado de la verdad, lo que habéis también, que es algo que hay que tener como pendiente. Quiero es decir que esto de eso mujeres que hay que tener Eh, creo que el objetivo también es encontrar, o sea, poder compartir diferentes modelos de organizarnos a nivel mixto y como, bueno, debatir sobre cuál es modelo que hemos funcionado aquí y allá y como, bueno, cuál es el objetivo también de, de esos espacios no mixtos para Y estamos, yo creo, debatiendo y tratando el objetivo a lo mejor Yo tengo dos preguntas, eh, una que no, no, no tiene mucho esto pero, y, y que entre ellas tampoco eh, es la relación que el acto a nivel, o sea, de, si, si está generando trabajos dentro de la red o no, por ejemplo, ¿no? para poder copiar o para poder hasta regularizar, hasta regularizar a la gente, pero también en vuestra vida, si, si podéis estar tomando de... de temas similares para, para poder vivir, digamos. esto por un lado, y por el otro también, si eh, estáis generando alguna de las infraestructuras que den apoyo a todo el movimiento, aquí tenemos una pequeña infraestructura que son sonidos que vendes, que para, para dar apoyo a los cuando se organizan un cierto luchado. y hay alguien que está empezando a dar puertas si se más el de este tipo, y cómo, cómo dar apoyo y cómo generar eso tras cambian de de de alguna manera ¿no? bueno, sí. ver, es, o sea, de Galapa, Y va también a y batu tres jóvenes que llevan un año y en momento no nos hemos puesto en la quesitura de tener que regularizar por lo menos en en batu, el creo que teníais alguna cosilla por ahí, ¿no? Eh, en el momento estamos peleándonos pues, por padrones, ¿no? cuando pasen 3 años, pues pero sí quenia, justo la camiseta doy, eh en Arigorrea en grupo eh tenemos también un grupo con una de un gasteche que es una especie de ateneo, ¿no? También eh, y ahí hace 3 años pues, eh, decidimos pues la Asamblea Juvenil y el grupo de de menneo refugiados eh de Arigorrea nuestro grupo se pues, hace una acogida a 10 personas refugiadas que habían venido en una oleada de personas refugiadas o sea, abandonadas en su propia suerte a Bilbao y ya nos plantamos en octubre en el tercer año eh, es decir, ya vamos a empezar con pues, el arraigo social y estamos investigando opciones de, de cómo regularizar ¿no? papeles y, y bueno, en ese sentido el contrato bueno, son contratos ficticios ¿no? contratos de de trabajos del hogar eh, de limpieza del hogar por ahí vamos a tirar pero luego de cara a um, estructuras que alimenten solo sea, no tiene nada que ver con patria, ¿eh? pero bueno, yo estoy pues, justo ahí por eso lo de cara a estructuras que ayuden ¿no? Eh, por una parte como alimentar económicamente el movimiento de acogida de Arrio Correa y además pues los bolsillos y la autonomía de la gente que está acogida estamos acusando por el autoempleo y ahí, mmm, lo que mejor nos ha ido ha sido como buscar huecos de negocios que hay en Arriboría a ganar nuestro pueblo, por ejemplo, en limpieza de coches, pues en Arriboría no de la ni como empresa, ni como autónomo, ni nada. vimos que era un hueco interesante donde podríamos ganarnos un terreno y ahí hicimos esa apuesta y está ahí muy bien pues Es cierto que es para personas, hay ir personas no va para vivir, pero bueno, sí que era, para llevarse algo de dinero al bolsillo ahora ya se están empezando a costear su propia alimentación que antes, antes lo hacía la red de acogida eh... Luego también te vas a limpiarlo Sí, sí, limpieza de coches hacemos eso, o sea son limpiezas de coches donde llevas al gas que se da que volviera a coche, lo dejas ahí y en una hora te lo, lo limpia encima eso le hemos añadido pues eco, no, la palabra eco limpieza ecológica que también vende mucho y bueno está guay. O sea, cara a lo económico y luego lo político, ¿no? Porque ¿qué supone llevar tu coche a una estrecha, que estas unas de color que lo limpien? Eh... Ahí parece que no, pero se rompen los esquemas de la cabeza, ¿no? De, de mucha gente que bueno, tiene el discurso racista, etc. Luego otro juego que íbamos fue en la, eh, un taller de bicis o venta de glicis, una regorriaga, que no lo había, y está yendo muy bien. Alquilamos un pequeño local ahí en medio del pueblo que pagamos unos 200 meses de alquiler eh, unos 200 euros de alquiler <risa> y bueno, básicamente funciona la desaceleración o eh, no, no se va a grandes proveedores y se despiden bicicletas que luego se venden la diferencia extranjera sino que se hacen pues, campañas comunicativas y tal para recoger bicicletas antiguas, se reparan y luego se ponen en venta Luego también hay un taller de bicicletas que ya si la reparas, ¿no? Pues al uso, un taller de bicicletas al uso. Hay repartos de bicicletas también, ¿no? Con, pues otra vez con el, la marca esa ecológica, ¿no? Eh, Mobiliar sostenible y tal. Nosotros también le han hecho... Está bastante de moda y ahí se ha de sí, Y está bien, también, también está eh, Taller de cursos de bici. Las dos últimas veces hemos hecho eh, también... Eh, mercadillos de bicis donde bueno, pues todo el stand que hay en, en la tienda se pone en la plaza del pueblo y además la gente puede traer su bicicleta y ponerla en venta y se le una diferencia y ahora estamos probando pues eh, para la pop, compra y venta de eh, una vecina que dice que yo voy a echar esta habitación entera pues se recoge y se prepara se hace parte y se pone en la pop, que está por ver pero bueno por ejemplo de las bicis depende del mes pero Puede llegar a, en los meses buenos, doscientos mil euros, en si los meses no tan buenos, pues, mil, sí, sí. sí, claro. la, la primera pregunta, es la ¿y a nivel de infraestructuras que den apoyo a todos los actos o...? Hacer? Bueno, a nivel de, de la comarca, hay un proyecto que yo creo que viene a ver lo que has que es el taller de la vida. Eh, es un pequeño proyecto creo, que lo realizaron unos compas, que pusieron dinero para, para obtener materiales con el que producir terrestres, y que si antes funcionaba un poco, como nosotros teníamos la terrestre, la colocábamos en, en diferentes sitios, sin ninguna compasión, ahora ya nos ya el crecimiento, ya creemos que sea una base desde donde diferentes proyectos ya, o sea, de noxia, o sea, de diferentes puntos de historia de ría, tienen, de reza, la venden y con ello conseguen entre materiales como solidaria, camisetas, luego lo que hemos comentado antes de ayudantas o socias de bato y tal, o sea que eso te da una estabilidad. Al final, nos están entrando ahora los 350 euros mensuales que, que, que son constantes, entonces eso te da una estabilidad. carga o la posición se autogestiona, tiene su propio equipo, hay equipos compartidos. Nosotros eh trabajamos mayormente... salir nunca, o sea, decir, no quieren salir mucho por la tele, en mi caso, pues quiere que sigue sí, para donde. Entonces, en uno de esos grabados era una locación, o sea, ¿cómo lo había vivido? ¿Qué había hecho? Entonces, esto fue bueno para los Asha porque yo, yo lo puse en todos los sitios y ya estaban planificando en ponerlo en alguna televisión, en Facebook o Instagram, Y es una manera de que también nos haya una conocernos, que nos conozcan, que somos, como lo hemos vivido, me preguntaron cómo lo había vivido, que realmente lo había vivido desastroso. Esto, ¿no? Aquí somos muy reales, más, más Y, bueno, y la, a través de la información y todo, pues, nos ayuda bastante a ser un pues, para los comités auscios, eh, una serie cosas que judar a la gente, eh, lo bueno. Eh, ha estado haciendo, repetimos, salimos a la calle también ...y cuando vinieron a casa que nos hicieron aquella... ...y en el que nos decían que nos estaba desautorando... ...y en la primera, que acababa de arreglar el piso... ...y, y en la segunda, ya me decía ...es tremendo, es, es... ...no sé, la sensación que yo tuve es tremenda, es horroroso... ...nuestro deseo aquí y la gente que realmente los está viviendo, que los quieren desahuciar con pues, niños es que te vas a pensar, que soy madre de una niña y que ves cada caso que hemos ido a parar que hay niños, es que se pasan mal pero te pasas tan mal, viola que raya la impotencia de ver que las dos no se hacen bien, las asistencias sociales se lo pasan todo por el forro o sea, una serie de que es que como no nos tomamos todas las filas y la mejor solución es ser todos una niña y me detrás, porque es que es la, última, la única función que es el usuario entre todos y ir ¿La resistencia? Pues sí, sí, la resistencia. Me acuerdo que cuando vi la resistencia expliqué, pues, no había vivido. No había vivido tanta, es que muchos compañeros se quedaron aquí a dormir, pero allí. Otros estaban arriba vigilando, o sea, fue, la verdad, simplemente fue impresionante, porque no había vivido y cuando vi la gente que habían socarrado todo, se fue impresionante, todavía muchísima gente de Barcelona, de Mataró, de los vinieron a hacer aquí piñas. Todos, el día que, bueno, aparte día que llegó que habían parado sanciones, yo venía de por allí, venía llorando pensando, ya, viro un compañero y dice, no sale la última y lo que nos han parado, dice, es un turno de los Rena, rena, todo, la, verdad, lágrimas, la. gente que sola, la frente, para que no nos desecharan. Porque aquí, los viendo, y, fue y a todos mis compañeros, sí verdad, todos momento, llamamos, uno, el apoyo que nos dieron y, y los que estuvimos aguantando los que en Yo, yo quiero hacer una pregunta, porque ahí el tema del padrón, ¿cómo, ¿cómo lo tenéis? ¿Os dejan empadronar sin domicilio fijo si estás ocupando una casa o os ponen para, para empadronar? Está jodido, no. Bueno, eh, Cuando lucha... eh, y... no o sea, es que no a decirle que no iban a dedicarlo, que se había puesto contacto con el como era, por aquí un acuerdo de voz, entonces no era nada asombrido, o sea, y que le iban a buscar la violencia o que le iban a echarle. O sea, era todo una bomba delante potente. Pues, y bueno, la buena noticia es que hace poco retiramos la violencia de que había conseguido el parque, que le iban a dedicarlo, no, pero ha sido una lucha bastante potente, justo, No, hay compañeros que han hecho bastante más en esa lucha, no sé si queréis comentarlo, no pero bueno, el tema es ese, que... que es una lucha muy, que está costando apoyo, las personas que están consiguiendo un cuadro enemigo, son personas que están en la tabla, la tabla los servicios sociales y que tienen apoyo de un clientor no sé ya, es malo, es para todos, están haciendo bastante trabajo, para ver lo que pasa es que también se está complicando mucho el rival y el mismo hombre que creo. Me cariño va, me están dando un paquete a Jorge Masaur y a Matelo. Ya. Ya, es que aquí aquí desde premiar también uno de los frentes que tenemos abiertos es es este el tema del padrón, porque antes sí que se sí que hubo una temporada que sí que se permitía, aunque tú estuvieras vivías donde vivieras te podías empadronar, pero a raíz de bueno, de un montón de cosas que ha pasado en el pues se Lo, lo quitaron y ahora ya no se permite empadronar a nadie que no tenga pero Es Exacto, es el, el por el mismo motivo, por el efecto llamado, también lo han lo han quitado de Claro. Claro, antes antes sí ponían trabas, pero bueno, si ibas con alguien de la salsa también hay Premiacui, que es un es un colectivo de aquí, premia, que acompaña que hacían los acompañamientos. Pues la pues es que como no yo estoy a ver. Yo vi que mi hija Sara está yendo para una agencia y le dije, "No te puedo ir para donde estoy, no, porque la vivienda no es tuya." Y entonces con eso por allá. Sí, sacaron una ley intermedia, bueno, el ayuntamiento que que sin el contrato de, de o sea, la razón política de eso es lo que decía que pasaron muchas movidas. Una de ellas es eh Bueno, según ellos, que hay efecto llamado de ocupación en premiar, que en verdad esto tiene que ver con la actividad de la Xaxa y toda la peña, pues, de todos los padrones que estábamos consiguiendo. Y por movidas así de convivencia historias, asociaciones de vecinos, no sé qué, se organizaron para proponer a la Junta que se considera como límite a las ocupaciones y para mucho después antes cuando lo permitían, igualmente metían mil trabas, una persona iba sola y le decían que no pero claro, cuando iba con la salsa con un premio coño y tal, estaban obligados porque por, por leerse por día entonces pues... En cualquier caso, hay experiencias, porque lo importante yo creo que es, en municipios o municipios se vaya peleando al final depende mucho del ayuntamiento depende mucho del país ¿Ambra eh, la es estatal? allí? Tras la presión de final, eh, acudiendo incluso al propio pleno, una vez que se, o sea, que se hizo un acto, en por la mañana nada más salió ayuntamiento, se presentó la solicitud de empalagamiento de cuatro familias que vivían en, en un edificio ocupado, propiedad de Banco Sabadell, y se subió ese mismo día al pleno, coincidía, de alguna manera, para visibilizar que se habían hecho esas solicitudes, a hubo algún partido político que comentó incluso, pues no, un poco también para finalmente se empadronó a sus Pero digamos que es, bueno, es, es por algo extraordinario esa lucha concreta que se ganó, eh, no ha habido más experiencias posteriores, quizás la, debería, se debería hacer lo mismo. Y digamos que ya no, no es que por haberlo conseguido una vez ya tenemos la vía abierta, sino que tienes que pelear caso a caso. Sí. Lo mismo con, con empadronamientos de personas que no tienen pasaporte, personas migradas en pasaporte, que es un gran fábrica, Eh, hay lugares en aditamentos donde se han y se pasa todo claro, aquí, aquí pasa lo mismo es depende del municipio y de y de gobierno sí, en bueno, este proyecto en el, la, la red de acogida eh, o sea, están padronados en un lugar ocupado en el Bastetxea y Gorriaga nunca nos en ninguna traba pero claro, porque es un proyecto como que Tiene muy buena imagen en el pueblo, mucho apoyo social, entonces no se atrevería a decir como no, para. Pero sí, es lo que siempre se busca, la trampa. Es lo que dice Daniel, yo creo que la ley en principio juega a favor de quien se quiere empadronar. Luego hay que mover bien esas cartas, claro. Luego no sé cómo estar aquí, una ley de... Claro, la a nivel municipal. Está igual los dán prestar, ¿no? Bueno, pues. Sí, sí. se ha a tribunales, ¿eh? de hecho se han presentado una denuncia, porque ha sido criticado desde mil sitios que esta, esta ordenanza municipal es ilegal y, y a ver cómo, cómo termina. Ya, Igual la batalla hay que estar a la al terreno legal. La ministra internacional también se ha posicionado, sin embargo, sí. con más... que el martes este debate bastante reciente y no lo conseguimos zanjar nunca que es respecto al espacio donde se hacen las asambleas. O sea, nuestros espacios son esos centros sociales que bueno, de aspecto pues están similar a este, ¿no? O están sea, viejos, no a... me que pero es cierto, ¿no? pero, Y siempre tenemos el debate, porque ahora se nos ha presentado una opción de, bueno, un alquiler vuelvo alquilar un antiguo local de la CNT ahí en Masauri, está ahí en Mascéntrico, o sea, en un portal, de, no sé, bueno, sí, un portal de, de casa o sea, y, y no sé si sentí, o sea, si habéis tenido este problema, porque muchas veces, no sé, no, a mí la sensación de que hay gente que se le dice, sí, pues venga, te llama el teléfono, ven el martes a la asamblea y como ve el, donde se hace la asamblea y como que le está para atrás ¿qué sería? ¿qué es esta? ¿O ¿dónde me estoy veniendo? no sé si tenéis alguna experiencia al respecto tanto gente es lo que hayas podido ver desde ¿no? los dos perfiles claro, claro yo creo que lo más importante es que la asamblea tiene que ser el mismo sitio todo el año porque la gente se acostumbra a vivir allí, en un sitio como San Pedro, por ejemplo. En el Mazló nos pasa el, el mismo que nosotros. Hemos tenido un local ocupado de, de, de, de, de, de, de... si no me equivoco, después hemos cambiado a la mina, un local de, de, de, de, de político, la CUP. Después estamos haciendo la asamblea una plaza de la iglesia creo que la plaza de la iglesia dura un poquito más y la gente ya, ya viene más pues hay cambiar sitios cada vez un sitio y la gente no no lo no bien es importante tener siempre el mismo sitio y... creo sí. yo creo en Can San Pera o sea, con, concretamente aquí El tema del espacio ha sido siempre como un debate, incluso antes de que hubiera la charsa, ¿no? Pues a nivel, es un espacio inmenso, no logramos rehabilitarlo todo ni tampoco lo pretendemos, nada por ahora. Eh, pero sí que yo creo que el efecto de, de que la charsa que haya nacido aquí, se haya instalado y mucha gente haya entrado en este espacio a través de la charsa, lo que decías, ¿no? De venir a la Asamblea y encontrarse allí. Yo creo que uno de los efectos que ha provocado es que la propia gente de la sasha está impulsando o exigiendo, eh, pues que haya cada vez más cuidado en el espacio. Incluso cambios estéticos, por ejemplo, ahí hay una sala que era la antigua sala de conciertos, en invierno es donde se hacen las asambleas, y es como muy muy muy oscura y tal es la propia de la cárcel que está reclamando pintarla de blanco o sea, esto como un poco de detalle pero creo que tiene, que ve con también o sea como el efecto contrario a lo que decías de igual hay gente que al principio se asusta ¿no? de llegar aquí tal pero o sea como el efecto es que tiene ganas como de implicarse también En arreglar cosas ¿no? como Batman siempre propone por ejemplo morir de arregar estas sala de no sé yo creo que, que está guay. y que también en, en la época de resistencia también yo creo que sirvió mucho para eso para que toda la gente de la salsha sintiera que quemina y que este es espacio es decir que ya no hay una diferenciación entre ellos. Un espacio político, hubba, no sé qué, y el sindicato, sino que el propio sindicato está como un poco planteando viendo de qué forma se puede modificar el espacio para adaptarlo a lo que estamos haciendo. O sea, antes por la mañana hemos hablar un poco, no sé si hay dudas a nivel de cómo nos organizamos como charse a nivel interno, las comisiones, las funciones de cada comisión, pero lo hemos escuchado así como pinceladas, no sé si igual hay alguna pregunta sobre cómo funciona el sindical, el tema de propiedad colectiva que hemos comentado, la comunicación, cómo, cómo se plantea y así, o también sobre estructuras populares, por ejemplo, hemos explicado... Y el tema de la Escuela Popular, que de aquí, pues, Tamara es una de las que dinamiza un poco la estructura. No sé si hay duda o en relación a... Sí, gracias, señora. La pregunta es por qué se decidió disfrutar un poco el grupo de coordinación. ¿Cuál fue la reflexión o el debate hubo dentro del grupo para O sea, eso, verdad, es un debate muy, muy, muy reciente, en verdad, pues hace una semana lo tuvimos y no sé si está del todo asentado y así, ¿eh? ¿eh? Yo creo que tiene que ver con la idea de eso de eh, dejar alguno, o sea, pues eso, estructuras o formas organizativas, organizativas que arrastramos como desde el principio, que ha habido momentos en que ha tenido mucho sentido, es decir, hay... Sí que hay sindicatos, grupos de vivienda que desde el principio han planteado como la forma, ¿no? el asamblearismo puro, como la forma de funcionar del sindicato y por lo tanto todas las líneas estratégicas y así tienen que salir, salir de allí. Eh, nosotras apostamos por otro modelo que era que hubiera un grupo de coordinación y por allí donde se gestionara pues, cuestiones de urgencia etcétera pero también quiere marcará un poco el rumbo político estratégico de, del sindicato eh, no sé si saluda como enumerar todos los, los debates en torno a, al por qué disolver el grupo pero un poco tiene que ver con eh, todos los procesos de empoderamiento popular de toda la gente que llega al sindicato eh, llegan a un toque eh, si de algún modo el espacio de pensamiento estratégico es cerrado aunque no fuera cerrado porque el grupo de coordinación siempre ha sido abierto pero sí que es verdad que para llegar hasta ¿no? hacer todo el proceso hasta llegar a coordinación había que pasar como muchas muchas cosas a nivel de códigos de entender como todo el funcionamiento etc entonces hace unos meses una de las consignas que que que también cambiamos, fue que una de las expresiones de, de que la Peña se está empoderando, está asumiendo roles cada vez más militantes, era no tanto entrar en, en la comisión de coordinación, que era la concepción como antigua, sino entrar en comisiones en general. Y, y en ese sentido hicimos un gesto de abrir explícitamente las comisiones a la gente concreta a quien propusimos de, de entrar eso empezó a funcionar y por lo tanto tenemos condiciones con perfiles bastante diversos y allí también vemos que se puede trabajar mucho más el curro y el acompañamiento a nivel pues eso, de, de romper con el rol militante afectado y así en, el, en este tipo de comisiones y en cambio la la comisión de coordinación quedaba pues siendo un poco el mismo perfil y ese ha sido uno de los motivos y no sé, no sé si hay más que el... no hay, es que hay que estar en una comisión de coordinación para hacer las oportunidades repartir las tareas en la de manera que todo el participe no venga ya no sabían que y, Pero con eso que Eso, o sea, es como obligatorio o si hay ahí una condición? ¿Sí? Que todos sí, ¿no? Porque, pero... sí, hay que que queremos dar, pero si hay interés, si te gusta, yo no parece malo, pero es sí que, que... O sea, no lo tenemos como algo obligatorio algo, así que a mi reflexión, sobre todo tiene que errores, me que es lo que. Al fondo los errores que vais a subir ese día, que yo digo que cada una reflexión es sobre errores eh quien dar una visión generalo si sí, hago no roles, los niños que roléis por palabras de consumición queremos y vosotros queréis que hagamos una mujeres para poder vamos sí. pues prefiero a ¿no? vale de vale, más eh, bueno pues, en pues, bueno, bueno, la primera indicamos ya o sea, si el como Thiago bastante avanzado que tenéis que estudiar esas mujeres en el sentido de que pero no hablo bien se me ha complicado muy rápido también en EO después las portavoces que ha sido algo como a ¿sí tenemos un portavoce no, ¿sí que es un hombre y nos las portavoces con el y después de ¿sí? haber estado bueno, hablando la persona que hace el rol de la educación creo que creo que fue una de las reflexiones que nos parecía interesante misma, pues, eh, porque tiene una transversibilidad en su Y en la última coordinación hablamos de la autoridad pues, que se hasta ahora era uno pues, de estos compañeros eh, Entraron un chico, un chico, un chico un vaso, y dos chicas más dos. Y la idea sí es que era como detrás indicábamos, porque al final los pues, acción sindicales tienen un chico y Y una referencia muy grande para los casos. Y, y así, entonces como... No sé si todos los cabos en el que todo les tiene es pues, que yo creo que todo el día no, el placer, no, el problema, pero, ¿no? Que hay que tener un poco más y eso también es importante o sea, se cambiar totalmente la dinámica de la familia si cierto es por lo eh, eh, que se piensa todo el cambiar la dinámica a veces va a ir de todo ¿no? las posibilidades o sea, como las funciones asumen y las funciones también son responsables cada comisión y cada presentación de todo si que eso funciona bien, lo tenemos que decir algo más pienso que de que, como que la figura es responsable bueno, sea referencia la xaxa o también o sea, que tú sepas que comunicación hay esta persona de referencia que es la responsable de pues, Facebook también es la De proteger, de velar eso.